ya no solo del programa sino de la radio y, y de la vida por, porque nos encontramos en un montón de lugares y de, y de encuentros eh, porque se llevó a cabo el 3 de mayo una marcha mundial de la marihuana entonces vamos a estar charlando sobre eso eh, con una amiga como decía a Vitales, que ya está eh, en línea telefónica y a quien ya saludo hola a Helen buenas tardes Hola Mari y equipo ¿Cómo les va? ¿Cómo estás querida Helen? Acá ¿Bien? bajo la lluvia. Sí, <ríe> bueno. ¿Qué va a hacer? Yo dije, viste, sí, sí, sí, no se puede contra el tiempo. Yo mira, te lo tendría que decir como me lo decía mi abuela. Ay, no sé por qué hoy se me dio tanto por recordar a mi abuela. Pero ya era, y italiana. También, mira. Y era italiana y tenía unas <ríe> frases para, para esta, estas cuestiones que no las puedo reproducir pero me, me, me recuerdo me recuerdo de mi abuela presente siempre bueno, hablábamos ayer de la marcha mundial de la marihuana eh, decime porque se está haciendo eh, hace ya unos años entonces eh, a raíz de qué se hace la marcha mundial de la marihuana y por qué la fecha ¿Qué, por qué se decide esa fecha bueno Eso es una incógnita, lo ah, no de, la fecha. Sí, sí, es una incógnita. Como es la marcha mundial de la marihuana, ¿Sí? bien no se sabe por, por qué? qué se eligió el primer sábado del mes de mayo. ¿Sí? Eh, yo supongo que debe ser este, una costumbre de Estados Unidos o, o de algún país de, del norte de América. Ajá. Todavía no se sabe bien por qué. ¿Y cuántos eh, años bueno, lleva eh, de, de, de hacer esta marcha? ¿Cuántos años hace que eh, la están haciendo? 10 años. 10 años en Argentina. Sí. Ah, mira. Sí, por eso la marcha de este año fue totalmente diferente a la de otros años. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque la marcha cumple 10 años en Argentina. Sí. Pero también porque se cumplieron 10 años del fallo a Viola. Eh, que es el fallo que... Ahí se nos corta la comunicación. Hola, hola, hola. Sí, ahí, a ver si a te, ahí te escuchamos. Estamos con un problema telefónico en la radio. Sí, yo también. <risa> sí, sí, acá también. Sí, andas que ¿Cuál bueno, es eh, el fallo Arriola? El fallo Arriola es un fallo que despenaliza la tenencia de marihuana para consumo personal. Uh -huh. Que cumplió 10 años. 10 años. Bien. La marca 20. No, te dije 10. Son sí. 20 años de más ah. Argentina, 10 años del fallo Arriola de y 30 años de la sanción de la ley de estupefacientes, la 23737. Sí. Por eso la marcha tiene otro significado este uh -huh. año, digamos. Claro, sí, sí, claro, entiendo. Eh, en el año 2017 fue sancionada la ley sobre cannabis medicinal. ¿Qué ha pasado desde el 2017, desde la sanción de la ley hasta ahora? Uf, ¿Está bueno, reglamentada, han pocas por cosas. empezar? ¿Está reglamentada? Está reglamentada a, a medias, a medias como, siempre. como siempre. Sí, sí, a medias. El sí. artículo 8 es el de un registro de autocultivo. Uh -huh. eh, el registro de familiares y pacientes por el autocultivo no está reglamentado. Mira. Esa es la gran lucha que claro. todavía eh, sí. no hemos logrado. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Así que, sí. bueno, no se ha avanzado mucho en términos legales uh -huh. eh, con respecto a la ley de cannabis medicinal. Sigue siendo ilegal cultivar no importa si lo usás para hacer aceite o para consumir de manera recreativa, sí. sigue siendo ilegal bajo la ley 23.737. Sí. Todos los recursos de amparo este, que se han presentado ante la justicia son, se han presentado ante la justicia federal, basándose sí. en la ley de estupefacientes para que le permita cultivar a familias que tienen hijos con, con algún tipo de, sí. de discapacidad. Y, pero bueno, no se ha avanzado muchísimo no, que, bueno eh, como vos bien decías, en forma legal no se ha avanzado, pero sí, sí. se ha avanzado mucho en la visibilización sí. de todo sí, sí, sí. claro, este, o sí. sea la sociedad eh, ya se habla de todo esto Ya se sí. hacen conferencias, charlas. Sí. Eh, sí, sí. Entonces... Hay muchísimas universidades trabajando. Claro, en se va tomando conciencia, sí. ¿no? una lo nota, eso lo ve, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Bueno, acá de... en la Universidad de La Pampa presentamos un proyecto de Cátedra Libre, que lo presentamos en diciembre del año pasado y bueno, ahí está, en uh -huh. comisión. Bien. Pero seguramente este año eh, sale el proyecto de Cátedra Libre. Sí, sí, seguro. También eh, Bahía Blanca tiene una captativa... Uh -huh. eh, bueno, la Universidad de La Plata tiene un cultivo de investigadores sí. independientes Y eh, la Universidad Nacional de Rosario, la que más avanzada está en esto Porque analiza aceites Vos uh -huh. le llevás tu aceite para analizar Obviamente te cobran, si sos de una agrupación no Si sos particular te cobran Y uh -huh. pesos, dos mil, no recuerdo bien exacto, Pero lo importante es que ayer la nota es que 7 de cada 10 goteros de aceite que están eh, tienen bajo contenido de cannabinoides, es decir, que están diluidos. Ay, no. Así que una vez más, afirmamos que el autocultivo es la única sí, forma de, de garantizar un aceite de claro, el Dejar. aceite de calidad. Yo te quería preguntar si vos conoces o estás en conocimiento de personas presas por consumir, consumir o por cultivar. Sí, eh, sí, o, eh, las hay. O, Desde el 2018, a partir del 2018 fue cuando la ley de estupefacientes eh, se aplicó con mayor ímpetu, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, antes también había personas presas por consumir y cultivar, pero en el año 2018 tenemos los datos, de, son 49.000 personas más o menos detenidas el año pasado, de las cuales 17.000 eh, están presas por tenencia para consumo personal. Bueno. Esas fueron detenidas, digamos, sí. pero se las llevó detenidas igual. Sí, sí, claro, entiendo. Y con respecto a esto que me decías recién del laboratorio me quedé pensando de, o sea, de, del análisis de, del, sí. de los goteros. ¿Hay un mercado negro de derivados de canales, cannabis? ¿Hay sí, un sí, vos negro? podés, eh, mercado libre incluso, pones aceite de cannabis en mercado libre y te saltan todas las ofertas. Mm en compra y venta a papas en el grupo de acá de Facebook, ah. también hay. ¿Y eh, pero y, y, hay relacion lados, claro, y relacionando esto que vos contabas de Rosario, ¿quién controla esa, esa, ese aceite o lo que sea que vos podés comprar a través del mercado negro? Eh, o, o sea, volvemos no, no a lo no mismo. Tiene... Sí, sí, como es un mercado negro, no lo controla nadie. Igual, a ver, Merc mercado libre, el caso particular de mercado libre, mm. una comisión, por venta sea, que O Mercado Libre es más que cualquier cosa, de su casa, no sé si se entiende. Sí, no. El mercado Libre cobra una comisión por sí. cada venta que se realiza dentro de su página. Bien. Está sacando un rédito de todos los derivados de cannabis que se comercializan en esa página. Claro, pero además digo que no está garantizada la calidad de, de, de, del aceite, no, de lo que sea, no. absolutamente que nadie controla nada. No, no, pueden ser aceites traídos de los países donde es legal, como Chile, Colombia... O pueden ser aceites que hace una persona cualquiera en su casa claro. sin tener ningún tipo de conocimiento. Sí, sí, sí, a eso, a eso apuntaba yo. Bien, o sea que eh, la gratificación, digamos, de toda esta lucha y de tanta lucha, eh, la simplificamos diciendo esto que decíamos hace un rato, ¿no? Sí. si bien legalmente no se ha avanzado sí. demasiado, no. pero sí en forma social, sí, y sí. visibilizando a la problemática y además... Siempre visibilizando claro. eh, el conocimiento científico el, bueno, y apuntando a una reducción de daños, ¿no? porque sí, el cannabis sí. es una sustancia muy segura, eh, es mucho más segura que una vaya aspirina, uh -huh. pero tiene interacción con otros medicamentos que puede tomar una persona, como por ejemplo con la morfina o con los antiepilépticos, tiene Ajá. relación, Ajá. Eh, interactúan. Sí. Y podés tener efectos no deseados. Claro. Volvemos ah. a lo mismo, la sí. falta de información claro. hace que cualquier persona lucre con la salud de otra persona. Sí, y que cualquier persona también consuma cualquier también. cosa también, este, a partir sí, sí. de ese lucro. Por sí, eso sí, es los tan pacientes importante. Con ¿no? desórdenes psiquiátricos, por ejemplo, está contraindicado el uso de, de marihuana. Ah, mira, mira. Sea eh, vaporizada, vía este, oral o, o, o sublingual, lo que sea. Mira, claro. La importancia de la información, ¿no? Exacto, y, una eh, vez más. Sí, como siempre. Y una vez más, este, apostar al autocultivo. Al autocultivo, o sea. autocultivo. exacto. ¿No? Pero no. bueno, acá en La Pampa lo que es, es gravísimo que está pasando, porque yo lo escucho todos los días en el negocio, es, la, es el robo de plantas. Ajá, sí. Todas las personas que van al negocio me dicen que les robaron las plantas. Sí. Sí, sí. Y que han tenido eh, encuentros muy violentos por ahí con las personas que les roban las plantas porque están armados o tienen algún cuchillo. Oh. Se han metido a casas a, a robar, adentro de las casas, no de los patios, sino adentro de las casas. mira Así que, bueno, en Santa Rosa tenemos dos muertos en contexto de robo de plantas también. Y eso ah, entonces, tampoco se sabe mucho. No, no, yo desconocía eso realmente. Sí, sí sí por ahí sí, hay dos muertos. de la de los robos, bueno por ahí nos enteramos y sí, por supuesto pero de los muertes no, no sabía. Encima sí, sí. hay dos chicos muertos. Urge, por... urge realmente que esto se modifique, que las familias que tienen alguna enferma, algún enfermo, con, con la posibilidad de mejorar su calidad de vida o de curarse con el, el con la eh, con el consumo justamente de del cannabis medicinal eh, se, se concrete, ¿no es cierto? Porque esto también estamos hablando de, de cuestiones de vida. Sí sí. Sí. sí, sí. Y como lo ves eso vos, ¿se podrá lograr o hay que seguir todavía esperando mucho tiempo? No, todavía falta. Sí. Todavía sí. falta mucho tiempo. Sí, sí, sí. Este año parecía alentador porque iban a quitar a la marihuana de la lista de pruebas peligrosas. Sí. Eh, refiriéndose a que tiene bajísimo poder adictivo y elevado eh, potencial medicinal, sí, sí. y bueno, eh, se reunieron en Alemania y bueno, decidieron no reclasificar a la marihuana, a Uruguay, este, dio un mensaje que no pase de diciembre de este año, así que vamos, ¿qué bueno. pasa si te quitan la marihuana de la lista de drogas peligrosas? Ajá. Y bueno. Venía todo bien, pero frenamos ahí. Oh. <risa> Siempre un tropiecito. Sí, y... supuestamente por falta de estudio científico. Claro. Siempre es lo mismo. Bueno, también tenemos que pensar eh, en, en, en esto que decías hace un rato vos, de, del lucro eh, sí. que le conviene a muchas personas, que seguramente sí. también sí. se hacen un gran negocio, sí, y también. que son los sí, que sí. entorpecen que esto se legalice de una buena vez para el bien. Sí, de, sí. De, de y no solamente... Ver, hay, hay médicos, veterinarios, cualquier tipo de persona se dedica a la venta de derivados de esta... Incluso acá en Santa Rosa. Claro, es terrible. peligro, claro. Es terrible. El sí. otro día eh, me llevan al negocio un gotero de aceite y el chico me dice que por favor lo, lo vea a ver en qué... A ver si, si es de calidad. Y Ajá. cuando lo abro, ten, semejante era podrido. ¡No! Pero semejante era podrido. Que yo, yo... Pero, ¿cómo esto esa persona? Podrido, ¿no? ¿Le sintió? Pero ¿sí? Como si hubiera carne podrida, un gotero de aceite. Arben. Se lo había vendido en médico en Buenos Aires. Para una persona que tiene esquizofrenia, que vuelvo a repetirte, está contraindicado el uso claro, aceite. Claro. Entonces, de aceite de variedades con alto contenido de TC. Son otro tipo de variedades que son muy difíciles de conseguir. Pero sí, circulan goteros, me han llevado goteros con hongos en la base. Yo esto lo veo en el negocio, imagínate, claro. en, en ciudades más grandes. Por ahí. Sí, o en donde la gente no no va a O poco. donde no tiene un lugar pro, donde, ya, el, donde a, poder ya. verificar el, el producto. Claro, supuesto. justamente. No hace falta que lo mandes a Rosario a analizar. Hay goteros claro. que a simple vista se pueden ver si son de calidad o no. Claro, además pienso esto, ¿no? Eh, más allá de, de, del negocio que hace esa persona que te vende cualquier cosa, pero el riesgo además... ¿Sí? de que esa persona que compra cualquier cosa, consuma cualquier cosa. O sí, sea que estamos sí, sí. ante una situación... Bueno, también otro caso acá en Santa Rosa ocurrió, eh, una persona desesperada accede a comprar y terminó internada en el Lucio Mola. Mm, ¿viste? No, sabe, no sé por qué, no conozco a la persona, pero me llegó el comentario. Te llegó la información, claro. Sí, sí, sí, sí. Claro, y eso, viste, que son pasitos que a, a la, ante la lucha que se lleva adelante... Uh -huh. eh, es como que, bueno, te ponen un, un palo más en la rueda sí, o hacen sí, sí, que se retroceda bien. porque se genera también una desconfianza. Sí, sí, sí, sí. Y otro problema que tenemos acá en la, en la provincia es eh, la fase de acompañamiento del médico. Tenemos sí, sí, yo... un solo médico interesado y sabe. Entonces estudió y sabe, y bueno, un eh, personas Que, que se atienden con él, les puede asegurar, les dice qué variedad consumir, qué medicación tomar, no, cuál bajar, cuál subir, pero es uno solo. Uno solo. Provincias una provincia, es grande. Ustedes estuvieron haciendo algunos cursos de capacitación para, para médicos y médicas, ¿no? El año, El pasado, año pasado, desde Nación, sí. desde la ley de medicinal, dieron un curso online en cinco provincias Ajá. y una de esas cinco provincias era la pampa. Sí. Tenían cinco clases, muy sí. sencillo el curso, bien básico, bien para iniciar en el sí. tema. Eh, no había, amigos, ¿Podés creer? No, no les interesaba. No ni un médico. Claro. En la cartelera donde están todos los cursos no estaba. Mm. Lo tuve yo con un papel y pegarlo porque la gente no estaba, no sabía. Sí. Y hay también un, un... También tiene que ver con un gran desinterés, por supuesto, ante. Tiene, claro. Este, sí, sí, sí. Y tampoco tiene un sí. compromiso, por no supuesto. Es, no es con esto de cannabis, sino es con un montón de, sí. de otras medicinas que se dan. O sea, la sí. clase médica está en otra. Sí. No sí. le interesa la salud del paciente. No, no. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, bueno, Aye, siempre es interesante bueno. eh, informarnos, aunque sea a través tuyo, aunque digo porque por ahí no podemos ir todas y todos a las charlas o a las conferencias o a los foros, pero te tenemos a vos que nos va informando y nos va teniendo un poco al día y también este, esto, esto de, de, de enriquecernos con los conocimientos, ¿no es cierto?, que, que también hacen uh, una mejor calidad de vida cuando sabemos algo más de lo que no sabemos tanto. Eh, ¿Alguna actividad próxima que tengas pendiente? Esto de la cátedra libre que les quería ah, comentar. Bien, sí, y en septiembre se viene el Pocannabis Argentina que es en Buenos Aires. Ah, mira. Se separaba la primavera. Ajá. Que también es importante porque es la primavera. Ay, eh, sí. sí, estamos teniendo es dificultades con el teléfono, que lástima no nos escuchamos uh. bien. Pero bueno, nosotras sabemos que. que Este, ...esto también se trata de una cuestión de derechos... ...tantos derechos que nos deben... Totalmente. ...¿no? Eh, Totalmente. ...de los derechos que, que ni siquiera deberían... ...estar en discusión... ...no deberían estar discusión. en discusión... ...claro, ¿Sí? claro... Sí, sí. Este, ...y este es uno también porque... ...el derecho a decidir sobre nuestra vida... ...nuestro cuerpo... ...y, ¿Y, sobre la, salud? y, y la salud, por supuesto... Uh -huh. ...que es lo más importante... ...entre tantas otras cosas... ...pero bueno, los derechos que nos deben todavía... Y sí. nada, así... y por supuesto, yo hoy decía que a pesar de todo lo que nos cuesta y de todo lo que nos no sucede, eh, que ¿no? a través de nuestra militancia uh -huh. perdemos amistades, sí. discutimos sí. con la familia, uh -huh. qué sé yo. Pero, pero a pesar de eso no, no dejamos de hacerlo porque estamos convencidas de que estamos en el camino correcto, estamos así es el, es el Está... correcto. Así que Ayelen, bueno siempre es un bueno. placer escucharte. Gracias eh, a ustedes. Te mandamos un abrazo, Anabel Abraham. aquí. mando que está un abrazo aquí. a las tres. Sí, a Nina Llanes, que está en la operación técnica. Y por supuesto, eh, siempre a disposición. Abrazo fuerte. Abrazo a las tres. Un beso. Gracias, Ayelen.